Bueno, eh, decíamos hace un rato que Mar del Plata iba a estar movilizada, Mar del Plata y iba a estar movilizada eh, en el día de hoy a raíz de la situación que está atravesando eh, el pueblo del partido de general eh, eh, Pueyrredón. Distintos lugares, distintos cortes, distintas movilizaciones eh, para charlar un ratito eh, sobre estas cuestiones que van a hacer a la ciudad en el día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Daniela Castro, referente del Movimiento Popular La Dignidad del CETEP. Daniela, buen día, gracias por atendernos. Bien, Dani. Bueno, contame un poquito cómo se va a ir desarrollando la jornada de hoy. Una jornada que ayer un poquito con Daniel la, la catalogamos, no, no sé si decir histórica, eh, pero sí para marcar un mojón por el nivel de unidad que se gestó, ¿verdad? Ni lo dudes. Ni lo dudes que es una jornada histórica que se está viviendo en la ciudad de Marro Plata, Una triste jornada histórica, por otra parte, digo, porque la realidad es que, como decían los flyers que están circulando desde hace unos días para la convocatoria del día de hoy... Eh, lo que nos pone, sin lugar a dudas, es el hambre, ¿no? El hambre, las ganas de, de que finalmente este gobierno macrista se vaya, de que el gobierno de Vilar en la provincia de Buenos Aires deje de garantizar la desocupación y la desidia, y que la ciudad de Mar del Plata, eh, una vez, por lo menos después de mucho tiempo, eh, arranque nuevamente el camino de ser esa ciudad feliz que hace muchos años que, que se perdió, y que lo único que, que se hace en esta ciudad es profundizar la desocupación, volvemos a encabezar los rankings de desocupación a nivel nacional, digo, tristísimo, pero una jornada de lucha que nos da esperanza porque sabemos que si luchamos mucho se van. Eh, Daniela, ¿cuál es la actualidad? Digo, es por ahí un lugar común hacer esta pregunta, eh, pero acorde eh, a lo que vos planteabas recién y a lo que dicen los flyers, a lo cual es la, la, eh, la, eh, el motivo principal por el cual hoy por hoy distintas organizaciones salen a la calle. Eh, digo, no está mal preguntarte cómo ves, cómo avisorás eh, la, la actualidad de los barrios en este año electoral, en este año 2019 Perdón, me repetirías la pregunta, eh, te escucho, te escucho sí. muy mal. No, no, básicamente preguntarte cuál, cuál es la actualidad que vos ves en los barrios, qué es lo que pueden ver ustedes eh, que recorren los barrios de la ciudad de Mar del Plata, eh, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, esta salida a la calle de todas las organizaciones sociales, gremiales eh, y demás, digo, cuál es el contexto, qué es lo que se ve eh, en el barrio hoy por hoy. y sí, la verdad es que de alguna manera lo que te termino de decir recién, o sea, estamos viendo que en los barrios de la ciudad de Mar del Plata... Eh, la, la, la gente, los vecinos y vecinas ya no garantizan el, ese plato de comida esencial eh, esos dos platos de comida esenciales del día para sus familias ya no están garantizados ya empiezan a restringir si se almuerza o se cena porque ya la verdad es que la situación los ha superado eh, nos alarma sinceramente Eh, y muy fuerte que en los barrios se haya profundizado esta esta intención de militarizar la, la ciudad con una nueva llegada de gendarmes, entendemos que tiene que ver con un sistema de seguridad, que entendemos que tiene que ver con combatir eh, las drogas y demás, pero también entendemos que eh, nuevamente se vuelve a estigmatizar a los barrios más pobres, a los sectores más humildes, porque todo eso toda esa gendarmería que ingresó, más prefectura y policía de la provincia de Buenos Aires y lo local está afectada 100% a los barrios periféricos de la ciudad eh, y dando por entendido que únicamente los delincuentes somos los pobres, que los marginados Eh, somos la, la lacra de la sociedad, y la verdad es que nosotros nos preguntamos por qué gran parte de ese dispositivo de seguridad que llega a la ciudad no fue, por ejemplo, a Rumenco, o a los barrios privados, o, o a los barrios donde sabemos claramente que están esos grandes empresarios que se llevan el dinero del país garantizando la pobreza del pueblo, eh, donde ahí también está claramente la delincuencia de nuestro país. Eh, ¿Cómo analizan desde el momento popular la dignidad, Dani, la llegada de los gendarmes, la gran, la gran militarización eh, que hay en el Partido ah, General de sí. Porredón, teniendo en cuenta, eh, digo, esto, sumando que ustedes hace un año aproximadamente eh, tuvieron dentro de uno de los barrios en donde tienen un comedor y demás eh, un acto de violencia institucional? Exacto, eh, por eso te digo, eh, la verdad es que muy alarmados, muy preocupados por esta situación, eh, esta, el, la, la convocatoria del día que hoy, de hoy tiene que ver con eso, todas las uh -huh. organizaciones sociales territoriales y políticas, estamos atravesando la misma situación, vemos que la ciudad y nuestros compañeros y compañeras están en peligro, eh, doblemente vulnerabilizados, estigmatizados, digo, la verdad es que es realmente alarmante. Eh, digo, en torno a esto, Dani, en algún momento se vislumbró eh, algunos comentarios de, bueno, trajeron gendarmería para poder contener eh, un posible estallido social previo eh, a las elecciones, para poder contener eh, la situación que se vive en Mar del Plata, ¿ustedes los ven eh, por ese lado también? Sí, por supuesto, ni lo dudes, por supuesto que también tiene que ver con una cuestión netamente política de mostrar para afuera y querer garantizar para afuera eh, lo, lo insostenible en realidad porque eh, si bien la, la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata como en gran punto del país se ha incrementado pero también tiene claramente un eje fundamental que lo detona y es la pobreza que estamos viviendo en el país. Eh, Daniela, buen día, Ariel, te saluda, ¿cómo estás? buen día, ¿cómo estás? Bien, consultarte respecto de, digo, hay algunos datos políticos que van apareciendo, sobre todo en los últimos días y en las últimas eh, semanas, respecto de, digamos, la, la, la posibilidad de que se reúna, que se conforme un gran frente opositor de cara a las elecciones, y esto está generando en diversos sectores sociales y políticos una cierta esperanza renovada respecto de la posibilidad de que, bueno, efectivamente para las próximas elecciones el actual gobierno pierda. Digo, hoy Se cortó. Ahí se cortó evidentemente la, la comunicación. se cortó la comunicación. Estamos dialogando con Daniela Castro, eh, integrante y referente del Movimiento Popular La Dignidad aquí en nuestra ciudad, una de las organizaciones eh, sociales que hoy va a estar llevando adelante eh, diversas movilizaciones. Eh, recordemos ahora, lo vamos a estar repasando con Daniela también, sí, sí. habrá varios puntos de concentración de movilización y ollas populares a lo largo y ancho eh, de la ciudad para esta jornada de eh, miércoles 15 de mayo ahí me parece que recuperamos la, sí, estamos, la eh, comunicación eh, ahí está. hola Daniela, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ahí está, ahí volvimos antes de que se te cortara, te, te, te consultaba respecto de un panorama y una coyuntura política como que va dando muchos indicios de que sobre todo varias cosas que ocurrieron en el día de ayer que está bastante encaminado la, la conformación de un frente político opositor eh, para de cara a las elecciones, si vos en, en lo cotidiano, en el día a día, en los recorridos en los encuentros con la militancia notás esto o si todavía digamos, teniendo en cuenta la grave crisis económica que estamos viviendo, todavía las elecciones quedan cerca y en el ánimo popular todavía eh, es como que falta a la hora de precisamente tener en cuenta cuestiones muy muy dramáticas que pasen en cuanto a desempleo este hambre en muchos casos, ¿sí? los tiempos político electorales todavía están este, un poco eh, al margen de lo que ustedes recogen cotidianamente en las calles. Eh, te escucho muy mal, pero creo que algo puedo rescatar de la pregunta que me hacías. En principio, creo que lo de ayer marca claramente que estamos transitando en serio un marco de unidad. Sin lugar a dudas, las fotos de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en el PJ, eh, reuniendo eh, un amplio, un amplísimo sector del peronismo, nos muestra claramente que, que ahí tenemos dos lecturas. Una es que estamos transitando esto que te digo, uh -huh. eh, esta, esta etapa de unidad indiscutible, porque entendemos que la situación está cada vez peor. Y como lectura número dos es esta. Digo, esa lectura nos muestra de que eh, la, la dirigencia ha tenido y tiene una etapa de adultez eh, realmente destacable y tiene esta etapa de adultez des destacable porque el país está muy mal, se viene algo realmente mucho peor, nos están eh, dejando un país devastado, sin futuro. Eh, y Entendemos claramente que todos estos sectores que hoy planteamos que es necesaria la unidad. Eh, tenemos la capacidad indiscutible de poder reconstruir esta desidia a los que nos trajeron. Y lo, y lo que te quería consultar era si esta, este análisis, eh, esta, digamos, esta, este saldo positivo que se está viendo, digamos ya se empieza a sentir, digo si hay eh, una renovada esperanza en que el futuro electoral de este país pueda llegar a este, traer algo de mejoría a la situación, o precisamente la crisis es tan grave, es tan profunda a nivel de desempleo, de hambre y demás, que todavía los tiempos políticos van por un lado y las necesidades de la gente van por otro. mira yo creo que, yo hace un tiempo que vengo diciendo que este es un año muy difícil, eh, que ha tenido indiscutiblemente ha llegado al pico de, de, todo, de todo lo más terrible que imaginábamos y que, y que preveíamos, pero a su vez es un año esperanzador. Esperanzador justamente por este motivo, porque es un año electoral, porque seguimos fortaleciendo desde todos los sectores la democracia, y así como en forma democrática llegaron al poder y e hicieron absolutamente todo lo que hicieron, y muchos de nosotros y muchas eh, lo íbamos adelantando de que estas cosas iban a poder ocurrir, de la misma forma entendemos que democráticamente vamos a trabajar, venimos trabajando y venimos luchando mucho para que el pueblo argentino entienda que esta situación se puede revertir, que tiene que ser un año esperanzador porque se van, que los desmanes que hicieron con nuestra gente, con nuestros jubilados, digo que hoy un jubilado eh, realmente llegar a, a, una, a una etapa de adultez en este país es garantizar la indignidad, realmente es algo indigno ser adulto mayor uh -huh. en este país y eso también lo ha garantizado este gobierno. Entonces, a partir de ahí es que Eh, decimos que debe ser un año esperanzador que es un año electoral que la gente toma conciencia tomó conciencia que fue defraudada tomó conciencia de que hay otros sectores que realmente queremos trabajar fuerte por el bienestar de nuestro pueblo y que sin duda así va a ocurrir eh, Dani, para ir terminando, contame un poquito cómo va a ser la jornada de hoy, dónde van a estar o dónde están concentrando y si, si van a marchar, eh, cuál va a ser el epicentro cómo va a ser organizativamente la jornada Mira, de esta hoy jor esta sí. jornada ya arrancó Eh, estamos ya en distintos cortes estratégicos de la ciudad. Uno es la avenida Luro Independencia, la otra es Avenida Independencia y Libertad, la otra es Colón y Almirante Brown. Eh, digo distintos cortes en la ciudad con hoyos populares en cada uno de ellos con una masividad increíble una presencia increíble de compañeros y compañeras de los barrios de la ciudad de Marló Plata que esto va a terminar en una movilización en una concentración en el municipio después del mediodía. Gracias Daniel que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes chicos, buenos días. Ahí pasaba Daniela Castro, referenta del Movimiento Popular, la dignidad eh, diciendo dónde van a estar ellos pero aparte eh, y ellas, pero aparte Eh, digo, cuáles van a ser los otros cortes en la ciudad de Mar del Plata. A nivel informativo, a agrego que eh, el Votamos Luchar y todas las eh, eh, organizaciones nucleadas dentro de esa organización política están van a, a partir de la Boston, de Buenos Aires eh, y, y Belgrano, eh, van a concentrar ahí, van a hacer un acto ahí eh, hoy a la mañana, bueno, ya lo hicieron, eh, y están siendo para Colón, ...y Buenos Aires, en donde se está ya desarrollando el corte... ...en conjunto con la nueva esperanza. Uh -huh. eh, son A ver, cuando nosotros decimos histórico, yo dije histórico... ...denme un minutito para poder eh, a, arreglar o acotar esta, esta situación... Eh, ...son realmente sectores eh, que eh, hace dos años o tres años... ...se creía impensado podrían estar juntos en la calle. no está el, lo, Los tres pilares fundamentales de esta historia es el movimiento Teresa Rodríguez... Eh, el, el FIT o el Polo Obrero, que está nucleado dentro del FIT, eh, la CTA de los trabajadores, eh, agreguemos la, la CTEP, la, la Central de los Trabajadores de la Economía eh, Popular, organizaciones sociales como Somos Barrios de Pie, como la CCC O Barrios eh, de Pie. O Barrios de Pie, eh, la CTA Autónoma, CONATE, y el Consi, Frente Con... Milagro Milagrosario también. Milagro es impresionante. CNCT, las dos CTA. Es impresionante la, eh, lo, lo que se ha conformado para uh -huh. esta jornada de hoy, por eso llamamos a esta movida, o al menos yo, desde lo personal, lo llamé quizá de manera exagerada histórica. A mí me parece una gran movida que va a haber en la ciudad de Mar del Plata en el día de hoy, a la cual eh, todos los que puedan eh, y todas las que puedan tendrían que sumarse. Eh, nos vamos a una pausa, le damos una pausa, volvemos enseguida.